Unos minutos con el subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedontá. Marcelo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto, buen día. Bien, Marcelo, bien, bien, todo bien acá. Eh, queríamos eh, que nos informes eh, qué está pasando con la paritaria municipal, Marcelo, porque lo escuchábamos a los delegados de ATE quejarse ayer de que se convocaba y faltaban los paritarios del Ejecutivo por tercera vez consecutiva. Bueno, mirá, el proceso paritario, por definición propia, es un proceso de diálogo, de discusión, de acuerdos o no. Ahora, para que esto se dé, es una verdad grullo que tienen que estar las partes interesadas en dialogar, en discutir y en negociar. Sí. Si la Municipalidad de Santa Rosa no asiste al ámbito de la paritaria, la parte que sí asiste, que está interesada y que lo que pretende es mejorar la situación de los trabajadores... Y, y poder tener un ámbito de discusión de esto, puede tomar dos alternativas, o pedir un cuarto intermedio, solicitar una, audien una nueva audiencia, o dar por cerrada la paritaria, lo que esto habilita también a un plan de lucha y una situación bastante incorriosa que los santarroceños, además de lo que vivimos diariamente con los servicios y con, con el estado de la ciudad, agravaría toda la calidad de vida diaria. Pero bueno, nosotros eh, como autoridad de aplicación, Podemos, por instancia de partes, tomar algún tipo de medida, pero lo que nosotros hoy tenemos como última actuación eh, en el expediente de las paritarias municipales, nota del 11 de octubre de 2017, eh, firmado por eh, Araujo, Caceli, eh, el secretario junto de junto Joan González y UPCN, es que se ha dispuesto una medida de fuerza consistente en un paro general de actividad en todo el ámbito de la edición general de agua y saneamiento, que se llevará a cabo, se está llevando a cabo eh, desde la hora cero del día miércoles corriente. No hemos tenido más novedades, nosotros en eso vamos a ser absolutamente prudentes y respetuosos de las medidas que quieran tomar las partes, pero vuelvo a repetir. Cuando en la paritaria hay una parte que no le interesa participar, ni dialogar, ni negociar, es muy difícil que esta figura eh, tome fuerza y sobre todo tenga actividad permanente. Claro. Eh, ¿Y ustedes qué pueden hacer, Marcelo? La gama de actuación que tiene la subsecretaría va desde un nuevo llamamiento hasta eh, la prerrogativa de poner algún tipo de sanciones. Al municipio. Al, al, a la parte incumplidora. Ah. A la parte incumplidora. puede ser una u otra parte. En esta cuestión lo que estamos viendo, que es que lo que estamos viendo por denuncia de la parte trabajadora, una sistemática falta de cumplimiento en la asistencia eh, en tiempo y forma a negociar la problemática y el temario abordado. Claro. Y de los convenios, eh, ellos reclaman que lo que se firmó el año pasado no se implementó. Lo que se firmó en paritaria el año pasado no lo está cumpliendo el municipio. Bueno, eso... ...una vez que se, se, se eh, confecciona un acuerdo paritario... ...esto tiene fuerza de ley para las partes... Claro. ...y son las partes las que tienen que velar por el cumplimiento... ...y eso puede dar desde un quite de colaboración... ...hasta un paro por tiempo indeterminado hasta también el análisis de alguna figura como incumplimiento de acuerdo paritario. Ah, está bien, y, y recién leías eh, el acta, eh, el gremio o los gremios... De, de, que... No, la decisión que toma el gremio y como yo soy la autoridad de aplicación, se, me, eh, se hacen los pagos legales eh, para que tenga la protección al trabajador que se adhiera. Mm. ¿Esto qué significa? ¿Que le pueden descontar el sueldo? Sí, se lo pueden descontar porque había trabajado. Y anonado, pero no puede ser sancionado, san, eh, sancionado eh, con, otro, con otra medida que no sea eh, esta que te estoy hablando. Claro. Eh, eh, esta... no se pueden tomar medidas disciplinarias contra el trabajador porque haga uso de una garantía constitucional como es el derecho a peticionar y el derecho a defensa con medidas de acción directa. Claro. Y esto está vigente en el día de hoy en la Dirección de Agua y saneamiento eso es la última intervención que yo tengo por los, por, por los gremios, Y no he tenido novedad de que yo, esto se haya levantado o no. Claro, está bien. Eh, Ahora bien, sí. eh, digamos, hoy eh, hay un discurso de una parte eh, de, de la Argentina que se presenta como nueva política, pre prestándonos la idea de que el diálogo es la, el motor solucionador de los problemas de los argentinos. Ahora vuelvo a decir, el diálogo se hace entre dos personas que tienen voluntad de eh, por lo menos llegar a mínimos acuerdos de convivencia. Si una parte desprecia a la otra, ni siquiera sentándose, es muy difícil generar el diálogo. Claro. Eh, Marcelo, y de la paritaria provincial, porque he leído por ahí que se... Nosotros estamos convocando para el día miércoles a los dos puntos que teníamos como alternativa que nos habían quedado, que lo fuimos trabajando, que tuvimos diálogo permanente con ATE, que tuvimos diálogo permanente con la intersindical, hemos llegado a principios de acuerdo, eh, digamos, algunas temáticas y el miércoles estaríamos sentándonos para definir los textos finales. Pero también, y esto es una, una, una noticia, hemos llegado a un acuerdo eh, con la intersindical, gobierno intersindical, para presentar una ley sobre violencia de género que abarque a todos los trabajadores de la administración pública en sus tres organismos, y esto para nosotros va a ser superador, eh, terminamos, estamos terminando de darle el último toque, pero va por un acuerdo eh, eh, entre eh, la intersindical, o sea, los representantes de los trabajadores del gobierno, una ley de venencia de género que le va a permitir eh, contemplar a quien sea víctima de este tipo de delitos eh, distintas prerrogativas. Y eso creo que es un avance que se da precisamente, precisamente, porque mejor que decir es hacer, el diálogo permanente que tenemos con nuestros trabajadores. Quizás muchas veces no se visualiza, pero el trabajo es diario, permanente. En esto ha habido un equipo eh, liderado por, por, por algún agente de ATE eh, en la intersindical y por los equipos técnicos del gobierno de la provincia de La Pampa y decisión política del gobernador de acompañar una necesidad imperiosa de sacar este instrumento normativo. Así que la verdad que esto nos permite seguir diciendo más allá de las vicisitudes y más allá de, de, de las miradas que lógicamente tenemos que tener, porque uno defendemos, o, o uno está de un lado del mostrador y el otro está, pero seguimos avanzando en un fructífero diálogo con nuestros trabajadores provinciales. ¿Esto que se acuerde en paritaria después se envía a la Cámara de Diputados? No, no. ¿no? El acuerdo, el, el, el, la ley es un acuerdo con la convicción que tenemos las partes, tanto los trabajadores, como el gobernador de la provincia, de que era necesario instrumentar ¿sí? en conjunto y teniendo los visos de todas las partes una ley de estas características que amparara a aquel eh, trabajador que fuera víctima de violencia de género y esto fue el resultado de una ley que la semana que viene vamos a estar mandando a la, a la Cámara. Ah, por Los eh, eh... otros acuerdos son, cuando un acuerdo es paritario ya tiene fuerza para las partes de ley por su propio, digamos... Los miembros paritarios tienen eh, fuerza legislativa a la hora de negociar cada uno de los acuerdos y en eso estamos avanzando y la semana que viene, vuelvo a repetirte, estaremos firmando acuerdos muy importantes. Eh, Marcelo, ¿el otro acuerdo que firmarían es el adicional de zona desfavorable? Eh, la, la, ahí hay un, eh, digamos un reconocimiento a una posición que ha planteado permanentemente, y esto lo debo decir, eh, ATE en el seno de la intersindical, y así se me comunicaba, de tener equipa equiparamiento de algunos trabajadores de la ley 643 con otros estatutos en cuanto a este adicional, y sí hemos logrado eh, ponernos de acuerdo e y, y seguramente lo estaremos reubicando en, lo en los próximos días. Bien, bien Marcelo, eh, te agradecemos estos minutos con Germés, no sé si quieres completar no, con algo. No, no, el agradecido soy yo. Y vuelvo a repetir, el diálogo no se pregoma, pregona, el diálogo se hace día a día, aunque el que esté enfrente te diga lo que no querés escuchar o no te guste lo que te está diciendo, porque eso es lo que tiene que fortalecer los puntos en común para que las disidencias cada vez sean menores y realmente se pueda hacer un Estado de Derecho como hay en la provincia de La Pampa. Muchas gracias, hasta luego. Bien, gracias de nuevo. La palabra de Marcelo Opedontal, su secretario de Trabajo del Gobierno de La Pampa. Las 9 y 5 minutos. Seguimos, continuamos aquí en Radio Kermes en el 106.1 escuchando covers. Quisiera yeah. gritar, la culpa es que escuta prohibida en mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfumes es mi que queda en mi almohada. Yo vuelvo el veneno, eso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guárdame tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego que. Komt u alvierende, u me lleva a cualquier parte, amante mío. Ve devora, como el fuego, y beso a beso en este mundo compartido, Señor amante. Tan presente está mi vida, una historia entre nosotros, tan prohibida. Mi buena madre. Weer en weer die amarse.